Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Por el mal estado y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, transportes de carga optan por vías provinciales. Jorge Chichuri, presidente de Vialidad Provincial, denunció esta situación en PTM. La nación a través de nos ha pedido que, que nos diramos hasta ahí a este nuevo decreto que nosotros, en fin, no, no, no es que tengamos problemas, sino que necesitamos sentarnos para, para adecuar esta, este decreto. Mm. Primero, como te decía, tenemos una deuda de este de este convenio que falta este, que nos paguen la última parte de la obra. Sí. Después tenemos Vos te acordarás cuando hubo la emergencia hídrica en el 17, sí. donde rutas nacionales estaban cortadas y se, se, se circulaba todo por rutas provinciales. Sí. Tuvimos fuertes de en la ruta 9, en la ruta 2 y en la ruta 1 que tuvimos que hacer reparaciones de inmediato. Estamos pidiendo sentarnos en una mesa de trabajo para evaluar todas estas cosas eh, y no hemos tenido respuestas, por ah. supuesto. Sebastián Lastiri, economista e integrante del CEPAM, habló en Radio Radiocracia sobre las nuevas medidas económicas del Gobierno Nacional. Aseguró, el CEPO sirve para evitar una catástrofe peor. Creo que es haber una buena medida, dicho así, en este contexto, creo que es una medida que se debía, debería haber tomado antes. Igualmente, considera casi todos los que he escuchado que hablamos de esto de, de una medida en este, en este contexto, uh -huh. eh, no es como, no es una medida eh, generalmente que uno busque tomar, sino es una medida de esta magnitud, me refiero a, a limitar totalmente las operaciones para las empresas y limitarla hasta mil dólares para las personas humanas, es una medida de emergencia. La senadora Norma Durango presentó la problemática del río Atuel en el Parlatino. Entrevistada en PTM, aseguró que los representantes de otros países no podían creer que una provincia robe un recurso de esta manera. La verdad que el año pasado cuando lo conté... Eh, los integrantes no podían creer lo que estábamos diciendo, que una provincia hermana, vecina, haya robado, porque ese es el término exactamente que yo utilicé, un río eh, dejando una zona importantísima de la provincia de La Pampa eh, desertizada y con una emigración forzada, eh, sinceramente eh, causó mucho impacto. Arranca septiembre y Tián te invita a participar de movimientos acrobáticos, martes y jueves de 19 a 21 horas en la Casa del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y el CIPREM, Irigoyen 469. Espero a todas las personas que tengan ganas de, de probar, de investigar, de, de entrenar eh, en movimientos acrobáticos los días martes y jueves de 7 a 21, en la Casa del Movimiento y del Sindicato de Prensa, en Irigoyen 469. Muy Primer piso, Casa Amarilla, les invito. Radiocarmes.com